Expreso Menemista La información más completa en un extenso análisis de la jornada Capítulo 1 Raúl Alfonsín anuncia su posible candidatura ¡Wow! Vamos ya mismo al informe Gracias, estamos en conferencia de prensa. En estos momentos el ex presidente Alfonsín acaba de anunciar sus deseos de volver a la presidencia de la nación, lo que provoca sorpresa en algunos sectores que no notaron hasta ahora que lo hubiera dejado. Otros, en cambio, manifiestan que lo que no se notó es que haya sido presidente Por otra parte, si bien se aseguró que la UCR apoya el retorno de Alfonsín a la escena política, aún no se ha decidido en qué país lo hará. También se supo que el ex presidente Alfonsín volvería a usar su viejo eslogan El hombre que hace falta, al menos para poder dejar de usar Alfonsín el hombre que está de más. Expreso menemista. Enseguida volvemos. Hermanas y hermanos de mi patria. Ni la plaza del sí, ni la plaza del no. El coraje de un pueblo. El 14 de mayo vamos todos a apoyar y repudiar la política gubernamental. Antonio Cafiero, Saúl Ubaldín, bueno, Zulema y gran. Lorenzo Miguel lo invitan el 14 de mayo a festejar un año del triunfo del peronismo y a enfrentar todos juntos a nuestro líder, el compañero y adversario Carlos Menem. Vengo a hablarle a todo el pueblo argentino con la verdad en la mano. Quien hablará desde los balcones de la Casa de Gobierno. ustedes me permiten, quiero dejar a un lado todos los convencionalismos. Todos los protocolos, todas las etiquetas. Venga con nosotros. En el peronismo hay lugar de sobra ahora que somos muchos menos. No busco, no Porque en el peronismo ya no hay fronteras ideológicas. Las únicas fronteras serán las que marcan la paz y la fraternidad. La la la la fraternidad de las naciones. El 14 de mayo, vayamos todos con la más abierta de las propuestas. La ambigüedad. Expreso Menemista. Capítulo 2. Inmuebles del Estado. Dentro de la política de venta de bienes del Estado, y tomando el ejemplo de lo aplicado con el albergue Warnes. El gobierno ha tomado la determinación de vender el penal de Magdalena. La medida se concretaría luego del desalojo de los actuales moradores encerrados en el lugar y se presume que esto será alrededor del mes de diciembre, más o menos, cuando alguien encuentre las llaves del lugar, ya que el juego que poseía el almirante Macera y que usaba para ir al baño, fue extraviado en algún mingitorio de Buenos Aires. Pero ampliaremos esta noticia con un informe de nuestro cronista. Gracias, nos encontramos en el, en el penal de Magdalena, en donde funcionarios oficiales acaban de recorrer las instalaciones y anuncia que comenzarán los arreglos del penal de Magdalena para posibilitar su venta. La idea central es remodelar el lugar para que funcione como campo de recreación con pileta, pista de equitación, cancha de tenis y salas de lectura. Instalaciones que no costarán un solo autral, ya que en el lugar funcionan desde hace tiempo. Hasta luego. Expreso Menemista Presentado por... A la hora de vender antigüedades Piense en alguien que pague precios internacionales e históricos Montoneros compra y venta Le compra sus joyas doctrinarias, su memoria política Y paga mucho más por cualquier cargo Montoneros, compra y venta El sólido respaldo de 50 millones de dólares Véndale a Montoneros y cobre el efectivo en Cuba Montoneros, compra y venta La organización que no quiere estar en la vereda de Menem Ni en la vereda de Enfrente Solo quiere estar en una oficina pública morlacos del otario, los tiras a la marchanta compra y venta. Un lugar para aquellos dispuestos a pagar todo el costo y a cualquier precio. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la biblia junto a un calefón. Expreso Menemista. La información más completa en un extenso análisis de la jornada.